Por Yahoo, ¿por qué hay que defender la ley de medios? ¿Presentaste? ¿De qué lugar? Bueno, eh, mi nombre es Néstor, yo soy militante de Ciudad Futura. Como primera medida, para eliminar el monopolio mediático que hoy está más, más que claro que puso un presidente a su antojo, que maneja la opinión pública, a ver, en cada casita tenemos la caja boa que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pensar, Y cuando hay solamente una opinión que se ve adentro de una casa, es como muy marcada la tendencia hacia dónde va la, la opinión de la mayoría. Entonces, como primera medida para tener esa pluralidad de voces, llegar a, a todos lados con diferentes opiniones. A ver, si vos querés opinar que Macri es un buen presidente, bienvenido sea y que tenga tu espacio. Pero también si yo quiero opinar que Macri no es un buen presidente, tengo que tener el mismo espacio que vos para poder decirlo de la misma manera. Así como para ser más claro. Después porque es una ley que a mi gusto dentro de lo que fue la democracia fue la ley mejor tratada, fue la que mejor se discutió, la de que tuvo mayor pluralidad de voces, que opinaron, que la formaron y es una defensa a la democracia y a la manera de hacer la ley. A mi gusto hasta el día que la ley, no, hasta que los jueces no sean elegidos por el voto popular, la ley siempre va a estar un poco sucia atrás de, de, del que la elija. Y la ley de medio es un claro, claro caso de democracia hecha ley, porque se votó en todas las cámaras, porque se trató en cientos de foros en todo el país. Y creo que es una elección popular, si bien siempre puede ser perfectible y mejorable, algo mejor que esto hasta acá no tenemos, entonces no la podemos tirar para atrás.